Atzaleon, kaixo zintzilikideak, e, mentxe gaude erretegian eta, bueno, aurten e, goikoskolak, e, men, barragua, mentxe, ba, oi arzongo auzo politortan daukagu, etxo okupatu e, betetzen dituenean amabos urte amabos, bai, amabos, babertan baitare, e, bueno, antolatzen duten ekitaldi oso-ospetxua oso eta, bueno, eta zarra ere, bai Ba, baitare, amabos urte bete itzu. Eta, ari gera, eh, kalamu jaialiari buruz, goeko eskolako kalamu festari buruz. Eta, bueno, eh, urtero amabos urte hauetan, bertaratu da, eh, bueno, bilboko mutil bat, eh, bertan daukana denda bat, rekogin siembra, eta bera da, Hugo. Eta, bueno, gurekin daukago hemen telefonoren bestialdean, elkarri zietak egiteko eh, pres. hau Hugo, que tal Opa, Jure, muy buenas tardes. Opa, compañeros de Chinchirik, buenas tardes a todos, ah, Hola, Iberdin, luego, estaba comentando que ya este año Coicoscola, bueno, 15 años se hacen del Calao Mueguna, de un, pues, bueno, una fiesta que bueno, en sí surgió para reivindicar... Bueno, la autogestión de las drogas, en este caso, pues, del, del Calamu, ¿no? Eh, de poder aprender cada persona, pues, cómo gestionarla, cómo plantarla, cómo, bueno, no depender de nadie, sino más que de ti misma y de la tierra. Y, bueno, y, y, pues, no depender ni de narcotráficos, ni de trapicheos, ni nada. Y, bueno, pues, así surgió hace 15 años. En esos 15 años has estado tú por ahí también echando una mano, ¿no, Hugo? Y, bueno, no sé... Eh, Eh, no sé, sería muy difícil a lo mejor hacer un resumen de, de todo lo que ha habido en 15 años. Pero bueno, este año parece que es un poquito especial, ¿no? Hombre, quieras que no, el hecho de que sea el 15 aniversario ya simplemente nos hace ver especial que es un evento que, que lleva celebrándose todos esos años, ¿no? Estamos hablando, como bien decías tú, eh, posiblemente de una de las copas más antiguas que hay en todo el Estado español... Eh, si no me equivoco, seguramente la segunda más antigua que hay en todo el estado español Y además de eso tenemos que tener en cuenta que es la más antigua que hay en, en Euskal Herria, no Es más, eh, comentando con algunos compañeros del sector y todo De eh, la copa en sí, de todo lo que se se realiza Pues eh, a lo que se comentaba un poquito era el hecho de eso, ¿no? que sí Seguramente quitando, como hemos comentado una otra vez Una copa que se celebra por el sur que fue de las pioneras que hubo, a la bella uh -huh. flor, posiblemente sea, como bien comentamos, la más antigua y recuerdos. Pues, sí, bueno. pues como dices tú, eh, yo, yo creo que estuvimos ahí en la primera edición, ahí con la gente de Calamudia y todo, y hemos estado prácticamente ahí acompañando a la gente y participando ahí uh -huh. de, de ese evento tan bonito, tan tan cercano, no tan... ...tan bonito que se hace año tras año... Y que, ...y que la verdad pues que joder... ...que tanto gusta ¿no? porque si no... ...no tendría la repercusión y o sea, tendría ya la tradición... ...que, que ya va teniendo. siempre sí, la verdad es que bueno yo no soy muy... ...muy dicho pues a, a copas de este estilo... ...la verdad que bueno pues solo en Goikoskola... ...no es donde he estado. ...pero bueno tú me comentaste también pues eh, me comentabas por teléfono... ...alguna otra vez que, que sí que tiene... ...un toque especial ¿no? Goikoskola... Un, ...un algo ¿no? un algo un poco especial... ...o único no sé cómo decirlo... Sí, de me sí que es cierto... No, eh, no sé, por lo menos en lo que es el tema ambiente, bueno, hay que recalcar que, por ejemplo, aquí no se cobra a nadie ni por presentar, ni, ni cosas de estas, ¿no? Eso y es. en sí lo que se intenta es que la gente pues presente su, sus flores. Bueno, en este caso es la, la organización, la Asamblea Huecoescola ha comentado que aceptará tan solo pues cogollos exterior, pues porque había un montón de, de, de variedades también y bueno, y siempre las de interior tenían como un poquito más de bueno, pues no sé, un poquito más fácil a lo mejor el poder ganar porque no tiene no sufre tanto la planta fuera y tal y cual, entonces, bueno, se ha puesto de exterior pero que cualquiera puede llevar sus cogollos también para compartirlos con la gente, tranquilamente ¿no? o sea, o, ¿O quien no tenga eh? también, que puede pasarse tranquilamente vamos, ¿no? o sea, no hay reglas en ese sentido ¿no? hombre, como, como, perdóname que te interrumpa sí, sí, como, porque... bien, como bien recalcas tú sí que es cierto y pues mira si no hubiera, si no lo estuvieses comentando a lo mejor hasta más, un poquito más adelante no habría no, no habría surgido pero sí que bien es cierto que he eh, tenido la oportunidad de acudir a participar, pues eso a participar de lo que es la celebración de varias copas eh, tanto en Euskal Herria como fuera de, de Euskal Herria y, y sí que es verdad que el, así como se puede decir que en la práctica totalidad siempre encuentras un muy buen ambiente, muy buen buen rollo entre la gente, uh -huh. eh, la, lo, que se, lo que se hace en Goico es que realmente, si lo, lo miramos, es una copa, pero es una copa desde un punto de vista mucho más distinto que se realiza en otras partes, ¿no? Aquí lo que cuenta es, como ya hemos remarcado algunas veces, es el participar, el compartir con los demás, el recalcar que aquí lo que se trata es de aprender a autogestionarte mejor todavía lo que lo que te cultivas, de tal forma uh -huh. que si me lo ocurro mejor, pues voy a tener opción a poder auto ...tenarle más tiempo, ¿no? Es una copa al, al estilo dicho comercial, ¿no? ...como se podría uh -huh. decir o como denominamos a eh, gente del sector, ¿no? Uh -huh. Y quieras que no, eso es una idiosincrasia que hoy en día... ...pues están a las bajas, por su gracia... ...y es también. una cosa que, que es llamativa hasta el punto que no voy a adelantar... ...pero seguramente tendremos alguna sorpresa en forma de visitar... ...algún compañero que venga desde muy, muy lejos... Eh, ...simplemente por compartir un día con nosotros... Muy bien, bueno, bueno, pues ya tenemos ahí una ¿no? aliciente más para poder poder acudir. Bueno, este año, Hugo, tú también nos planteabas un poquito que, bueno, que siendo 15 años que estaría bien hacer algo durante todo el día y, bueno, pues al final se ha organizado algo durante todo el día, desde la mañana, desde el mediodía. Eh ¿Sí? me, me comentabas que no tenías a mano el un poco de la guitarra agua, ¿no? Si quieres No, pero te voy comentando. Yo por encima si me vas comentando, pero los dos yo creo que podemos ir allá, allá haciendo. Por supuesto. <ríe> pues nada, bueno, aquí tenemos en principio por la mañana la idea es hacer un jamaica taco, me da una maiqueta con jamaica taco. Un jamaica taco Y bueno, pues hacia las once y media, doce Pues quien quiera acercarse Pues podrá disfrutar de unos cuantos Un buen pichopote Y una calamu gincana Que es una sorpresa también ¿Qué será la calamu gincana? Ah, eh, creemos que será una probabilidad seguramente ¿eh? del, del arte del lie <ríe> Y luego tendremos una comida Una comida, pues eso, de fraternidad un poquito De toda la gente que ha ido pasando O quien quiera venirse Pues que, que se pase Y Hugo, ahí estaremos, pues bueno, ¿no? Para poder asentar un poco la tripa para luego ¿no? ya afrontar el día largo que, que tendremos, porque bueno, después de la comida vais a tener un poco de tortura, eh, hay unos tal Machura Buruan, Etemili Munduan, que es, no sé, unos notas que hacen un programa en la radio, la en y tal, que os van a hacer un monólogo un poco extraño. Ahí. hombre si no, si no recuerdo mal alguno de los años ha habido algún monólogo también en la goico y joder, la verdad es que si es más o menos en el mismo por lado por los mismos derroteros la verdad es que promete la cosa porque estuvo bastante entretenido y, y nos bueno. lo pasamos muy moviendo viéndo bueno bueno pues bueno este este año el formato es, es un poco distinto eh, vamos a estar a Machura buruan y bueno será Eh, un programa, bueno, digamos que será humo radiofónico, ¿no?, en forma de, de radio. Pues intentaremos hacer ahí monólogos en forma de radio, ya. Quien tenga le pique la curiosidad, pues que se acerque, ¿no? Hombre, pues merecerá <risa> la pena, seguro. Ahí está. Bueno, una risas ya estaremos, por lo menos, o sea que... Sí eso, sí, eso nunca falta. Eso es. Y, bueno, Hugo, luego ya pues comienza, después de... de bueno, pues del, del parto, de la perpetración esta humorística, por llamar una forma... Eh, empieza hacia la tarde, hacia las 7, bueno, recordar que a las 6 se ha puesto la es la hora, fe, la hora fe, tope para recoger los cogollos de la gente Bueno, las 6, 6 y 5, bueno, pues por ahí, ¿no? Pero bueno, sí que va a empezar luego hacia las 7 más o menos una, una charla, pero que es más mesa redonda, ¿no? Eh, coméntanos un poquito, ¿no? porque la intención a lo mejor es más que el público sea el que participe, ¿no? bueno eh, lo, que te, lo que tenemos lo que yo tengo un poquito así entendido es que se van a realizar un par de mesas redondas ¿no? por así decirlo por una parte será una especie de mesa redonda participativa en la que si no me equivocome y le eh, sí. participarán si no todos la gran mayoría de los que han resultado eh, en primera posición o en primer lugar en las sí. ediciones anteriores mm -hmm. de la copa y Eh, más que nada, aunque muchos bien la finalidad de cualquier otra cosa nada que ver maría más que nada con la finalidad de que nos expliquen un poquito a todos cuáles son sus pequeños trucos, sus pequeños ah, secretos sí. y así entre todos pues poder, como decíamos antes conseguir mejorar un poquito en cómo cuidar nuestras plantas y por tanto poder autogessionarnos mm. mejor y durante más tiempo y eso es, eso es. desde ese punto de vista yo creo que va a ser muy interesante porque además los formatos que siempre se hacen en, en la goico vienen los calamos alguna o por lo que tengo entendido también en las múltiples actividades y, y quinchas que se hace con la gente del barrio uh -huh. y con los compañeros allí eh, pues un poquito lo que lo que se va a buscar es eso no el intentar ahí dar una mejor formación o mejor explicación de cómo se hacen las cosas eso, y, eso. y de una forma como siempre se hace participativa y en mesa redonda eso, eso. y eso es un, un formato que está muy bien porque es muy dinámico, eh, nos damos cuenta que, lo, que importa lo que todos ponemos que participamos todos y es lo que se trata cuando hacemos estas cosas ¿no? y un poquito la idiosincrasia del agoico siempre, uh -huh. hacer algo participativo que no sea excluyente y donde tengamos cabida a todos desde el respeto y Y el buen trato y el buen rollo que siempre impera y que siempre, aunque no nos gustan los reyes, que siempre reina por allí. Sí, claro. <risa> Eso es, sí es un poco, pues bueno, eh, aprender todos de todas, ¿no? De, de, claro. Pues bueno, pues a, eh, unir un poco bueno conocimientos, ¿no? Que siempre está bien, ¿no? Y también en aparecer vamos a tener eh, pues gente que va a comentarnos también la situación legal pues de asociaciones o bueno, en Donostia hace poco hubo algunas ordenanzas también que tuvieron un poco de polémica y tal, bueno, vamos a tener gente un poquito el tema legal, también saber cómo está, no sabemos si ahora la famosa ley mordaza esta que nos quieren meter a todos y si también afectará en este campo, seguramente que sí porque afecta a todo. Entonces, sí, bueno, creo fíjate que incluso uh -huh. se están aprobando más leyes de las que la gente de a pie estamos eh, llegando a conocer. Ya, seguramente, sí, sí, porque ya sabemos quién está ahí, ¿no? O sea que... No, esta banda no, no, eso es, no vamos a descubrir a ni logo, ni a sí. Capiucita. Eso es, eso es. Y bueno, Hugo, aquí sí que quería preguntarte que, bueno, va a haber un, eh, un taller eh, en el que, bueno, se va a explicar... ¿Sí? Bueno, un taller eh, va a ser de un poco por mediante fotos, ¿no?, de cómo extraer resina, ¿no? Explícanos un poquito. Bueno, porque sí. Porque puede interesar eh, eh, a la gente. Sí, yo creo que sí. Eh, volviendo un poquito al que hablamos de la autogestión, cuando tratamos de autogestionarnos intentamos sacar el máximo provecho ¿no? a, a lo que trabajamos o a lo que cultivamos. Y, joder, muchas veces la gente se para en lo que son simplemente los frutos, no las flores, como bien decías sí. tú. Eh, es interesante a veces desaparar que el resto de la planta, como pueden ser las hojas cercanas a las flores o hojas un poquito grandes, hay veces que contienen algo bastante resina. ¿no? Pues vamos a hablar un poquito de un taller de cómo poder aprovechar esa resina, poder recogerla y poder trabajarla para poder aprovecharla y no perderla. Mm. Mm. Y eh, explicaremos pues diversos métodos de extracción que hay, pero, pero lo que haremos eh, será pues hablar de ellos de una forma muy muy sencilla, muy práctica y por así decirlo muy muy fácil, ¿no? Mm. Lo que sería un poquito por así hablarlo una una primera una, una primera toma de contacto, ¿no?, de lo que es, y luego, pues como todo, ¿no?, cuando acabemos de comentarlo un poquillo, siempre están luego las preguntas de los compañeros o las dudas que surjan, y ahí entre todos un poquito vamos entrando más en materia en función de lo que se, se requiera, pero sí, sí. Es, más que nada también, porque como se está poniendo últimamente muy de moda lo de las extracciones con gas y todas estas cosas, Yo creo que también estaría bien un poquito recordar el, el, las extracciones en sí más limpias, más clásicas y sin tantas uh -huh. complicaciones, ¿no? Y entonces incluso comentaremos un poco situaciones que se han dado a cabo y que han pasado por por no realizar, llevar uh -huh. a cabo correctamente las extracciones. Y nada, pues un Muy poquito bien. más que nada, fíjate, incluso como estamos diciendo, aparte de explicar a la gente cómo aprovechar mejor, también sería incluso, podríamos hablarlo como un poco a la gente que ya está haciendo extracciones, que hay veces que pueden hacer cosas un poquito mal o un poquito peligrosas, Vamos a explicarle cómo hacer una forma más correcta también y entonces, por así decirlo, es una forma también de reducción de riesgos o daños, ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, sí, de... siempre hay para aprender y lo que dices tú, ¿no? Pues técnicas que a lo mejor eh, salen novedosas, pero ahí están también las de siempre, que es siempre da para trabajar, ¿no? Siempre hay algo que aprender, la verdad. O sea... Hombre, eh, eso está claro, no sé, si los clásicos no existirían los modernos. También, ahí está, ahí está biennudo pues bueno luego comentar que hacia la noche bueno sea sale una cenita y tal y bueno durante la tarde y los huecos que hay y la cena y tal ahí va a estar de eh, goico experience eh, bueno las experimental ya sabemos que pues, escuela y la música van de la mano y bueno pues gente de la casa se va a animar a hacer improvisaciones Eh, transfusiones, pues según pone aquí en el cartel Una fusión ahí un poco curiosa Y junto con ya Inity, pues de Anduai, ¿no? Que nos viene también todos los años eh, A pinchar unos ritmos Raga y de Jamaica, ¿no? Para ponernos eh, en situación Y bueno, también eh, al parecer este año Se va a montar una especie de ruleta Para, bueno, para repartir unos cuatro regalitos Unos detallitos, ¿no? Que, que te traes tú bajo la manga también Por ahí, que, de, que siempre... ¿No? Pues te traes algo para poder repartir y, pues bueno... pues Bueno, digamos que solemos hablar con algunos algunas empresas del sector que con nosotros consideramos que dentro de lo que hay procuran hacer las cosas un poco más honradamente, ¿no? Porque Bien. hoy en día la gran mayoría de empresas, sea el sector que sea, pues eso es lo que miran, es el dinero, ¿no? Y entonces dentro de eso siempre buscas ahí, pues eso, ¿no? Intentar mantener un poquito... Eh, empresas o marcas o productos que sabes que tienen una filosofía si no igual, sino que sí que valoran o comulgan la, la idiosincrasia, la filosofía que se respira y la goico y entonces procuras hay un poquito de eso, ¿no? Y luego gente también, como no, ha habido gente que desde hace muchos años, como bien recordaremos como puede ser por ejemplo Royal Queen, que ya llevan cinco años o así eh, ofreciéndose a desinteresadamente enviarnos hay productos y material para regalar a la gente que va a participar en la copa y para los premiados por la organización y todo o Sí, para toda la gente al final, ¿no? La gente que va a eh, bueno, habrá un al, detallito al, podemos adelantar que algo, eh, algo ya sí, queda, sí. ¿no? Bueno, Y pues, si no lo vamos a pasar, que, muy bien que, Eso es, podemos adelantar que vamos para allí con... Con el maletero lleno por así Muy bien, decirlo. muy bien ¿No? Cuantas casas de, de regalos pues Papel de fumar, mecheros, collares Pósters, pegatinas, grinders ah, Alguna bien. que otra semilla Va a todo bien. un poquito Para pa los participantes, para esa ruleta Y, y por supuesto para todos los compañeros Que año tras año se lo ocurran Igual que el año pasado si hicimos llegar ...si no recuerdas mala a Chinchili una... ...sí también, también dimos cuenta, sí, sí, material... Sí, claro, a ver, a ver. ...que recuerdo claro, que, que, aparecía, que les ha parecido a los compañeros de chinchilig... ...las semillitas y lo que era el fruto en sí... ...a ver si sí, les ha gustado claro. y nos comentaréis este año... ...muy bien, muy bien, hay ahí pues eso es... ...muy bien Hugo, pues bueno, tenemos potente este sábado... ...en Coicoscola desde el mediodía... ...recordar que a las 6 tenéis plazo para poder presentar vuestras flores... Y bueno, no sé Hugo, si antes de despedirnos, si quieres agregar algo más, pues eh, tuyo sí, es el micro y todo ya Me gustaría animar a hacer otro llamamiento, como tú bien haces a la gente Animar a la gente que tenga dudas, si estáis diciendo, va, ¿qué hago? Voy a ver el partido, voy a ver tal, no sé qué Esto es una vez al año, una vez solamente es el 15 aniversario También. Carteles así, yo creo, y, y como tú bien dices Sin tener que pagar, y que haya buen rollo, y que sepas que vas a estar a gusto Y que hay respeto... ...y que hay diversión garantizada... ...y es encima... ...cómo decirlo... ...es una oferta muy amplia ¿no?... ...puede que no te guste un poco los monólogos... ...pero ojo, la música tienes... ...hay una, una gente que se le ocurra muy bien... ...al revés también, en los monólogos... ...sabiendo quiénes somos, máquinas... ...la, la gente que viene en, en general... A, ...y lo que aporta... ...yo creo que merece la pena asistir ¿no?... ...y por supuesto disfrutar... ...lo que sí que tengo claro es que la mayoría de los años... ...siempre vemos caras conocidas... ...y muchos te dicen que el que va un año... Repite, por algo será. Y yo me diría a la gente a, a que vaya, a que disfrute y que a que se deje empapar de, de cómo se vive y lo que se vive ahí, porque realmente merece la pena y se lo trabajan mucho y se esfuerzan mucho para llegar a, a ofrecer esto a la gente. Perfecto, Hugo, muy bien. Pues bueno, ahí nos vemos el sábado y nada, pues a repararse. Por último, agradecimientos como no pues a la gente de Ganyagüez eh, Camisetas Fumetas, eh, a la gente de Royal Queen Seeds y a la gente de Sakansis, que nos han hecho llegar material para hacerlo llegar a, la, a, la, a los premios de la fiesta del Calamoguna y para que haya regalos para todo el mundo. Muy bien. Pues bueno, ahí queda la invitación. Hasta el sábado, Hugo. Nos vemos el sábado. Un abrazo a todos. Besar cada bat. Y verde. Hasta arte.